Más invitados de lujo esta noche en el programa El siguiente que nos acompaña es historiador, editor del Códex Calistino Una obra increíble que estuvimos presentando en Santiago de Compostela Es pintor y sobre todo es poseedor de un museo en el que tiene un montón de cosas interesantes que ahora vamos a relatar eh, José María Caeteda, uno de nuestros maestros Buenas noches maestro, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches Sácate un poquito de micrófono, si puedes, por favor gracias a todos Un placer que estés con nosotros el placer es mío por estar aquí ¿Cuánto? ¿Te puedo preguntar los años que tienes? A los maestros les pregunta, pero yo quiero que me lo digas No, no, tú pregunta porque yo no soy maestro de nada Mío sí, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tengo? Pues me faltan dos meses para cumplir 81 Lo lleva muy bien ¿Tienes un museo aquí cerca, en Oleiros? Sí, claro Un museo donde tienes, entre otras cosas eh, Espera, el capullo del eh, capullo del niño Jesús hombre, el capullo no perdona y esto es serio, ¿eh? esto es serio. Lo, lo, lo que lo que hay es una reliquia que tiene un trozo un trocito un trocito de el prepucio el prepucio del llamado niño Jesús y eso es serio hombre, eso eso de serio no tiene absolutamente nada eso al lado de todo lo que allí hay es ...como puedes comprender... ...parte de la historia de la humanidad... ...que eso es lo que cuenta... Yeah. ...todo lo que la humanidad... ...se le ha llegado a engañar... ...todo lo que la humanidad se le ha llegado a mentir... ...está reflejado en cantidad... ...de objetos... ...que han ido... ...existiendo a través de su existencia... ...y eso es lo que cuenta... ...eso es lo que cuenta... Yeah. ...la humanidad es... ...un ser cambiante en sus creencias en sus pensamientos en su sentido de la justicia en su sentido de todo la humanidad es producto de sus circunstancias y nada más yo os sugiero si podéis si estáis por aquí cerca en Galicia que vayáis a ver ese, ese museo porque hay piezas muy muy curiosas tienes también yo no sé los virgos ya que son no sé cuántos virgos de las vírgenes de este planeta ¿cuántos virgos tienes? ¿cuántos? virgos, ¿cuántos hombre, mira, yo como puedes comprender los once, la, once el virgo de las once vírgenes no lo, no lo he contado esto como puedes comprender es imposible que allí reza un escrito que dice que contiene un trocito de himen de cada una de las once mil vírgenes eso sí es cierto porque lo puedo enseñar allí está pero de eso a que estén ahí además yeah. yo me pregunto pues ¿escruba alguna vez once mil vírgenes? No sé Me cuesta mucho trabajo creerlo Otra cosa que tienes antes de entrar Antes de irnos de viaje a un sitio curioso Es una, una pluma del Arcángel San Gabriel Pues también Hay a un trocito si no de pluma del Arcángel San Gabriel Acércate si, si no te importa pues, Acércate el micrófono Perdona sí, Hay, un trocito. hay un, trocito, un trocito Sí, sí, sí, sí, sí y entre otras muchas más cosas que te decía, hombre hay cantidad de gallí allí creo que está toda la corte celestial es, no, es por, no es por decirlo yo eh, creo que es el salvo, salvo el que hay el museo que hay en el Vaticano, el Vaticano. Santa Santorum que el, se han dedicado a ir recogiendo de ermitas, iglesias oratorios, cantidad de reliquias verdaderamente extravagantes extravagantes que he tenido la oportunidad de ver porque no lo enseñan si no es con una gran recomendación, etcétera. está en Roma, está en el Santa Santorum el nombre que recibe como, como le llaman pues allí hay cosas muchísimo más inverosímiles que las que yo puedo tener allí hay en un tubo de cristal un estornudo del Espíritu Santo, por ¿qué quieres que te diga? Evidentemente, evidentemente ya esto no, no, no, no se, se marcha de la imaginación humana. Y otra cosa que me sorprendió enormemente ver en ese museo, porque claro, a todos nos habían contado que la última cena había sido un trozo de pan y un sorbito de vino, Pero, amigo mío, resulta que allí hay dos lentejas de la última cena ¿Yo qué quieres que te diga? Y así te iría citando reliquias que no las tengo yo, por desgracia, me encantaría tenerlas. Tengo muchas, tengo muchas y de varias de, de, varia de estas, pero... Pero ya te digo, allí hay verdaderas cosas insospechadas, insospechadas. Este es nuestro siguiente invitado. Si podemos mañana, antes de, de las hogueras, es otra cita que tenemos aquí en La Coruña, vamos a ver esos eh, ímenes de las vírgenes y esas cosas que tienes. Pero ahora, vamos, tras esta introducción que ofrecen nuestros compañeros a conocer el camino de un lugar que tú pareces que conoces, Valga la redundancia el infierno. Yo he bajado muchas veces al infierno. Bueno, pues y vas. me han soltado otra vez. Dicen que no intereso allí. Vamos a ver, después de esa introducción nos lo cuentas. son tan famosos y tan poco conocidos porque no hay solo un infierno hay muchos infiernos diseminados por el planeta la tradición antigua los recoge y los muestra ante los ojos de los atónitos humanos que deseen contemplarlos Nuestro invitado sabe mucho de ellos, los conoce y esta noche llega a nuestro programa con un único objetivo enseñarnos los diferentes infiernos que existen. Se encargará de ello José María Caideda. Bueno, pues María, eh, empezamos definiendo si quieres, ¿qué es el infierno? ¿Qué es? El infierno. ¿Qué es el infierno? Hombre, la verdad, la verdad es que me metes a mí en un brete. ¿eh? Cada vez que me llamas te tiemblo. <risas> te lo digo en serio, porque hay que ser sincero. Si uno, yo creo que la única obligación que tiene el que habla en público es al menos decir decir aquello de lo cual está convencido que no quiere decir que a veces sea cierto uno puede estar convencido de cosas equivocadas pero tener la honradez al menos de estar convencido esta es la evidencia ¿qué es el infierno? yo, que, yo creo que, el, que yo te tendría que preguntar ¿de qué infierno me hablas? ¿hay de uno? ¿de cuál, de cuál infierno? ¿hay de uno? ¿El sí, hay muchos infiernos hay muchísimos infiernos el peor infierno es el que llevamos dentro cada uno de nosotros ese es el infierno más grave hay quien por desgracia no lleva ninguno por desgracia porque señal que es un inconsciente evidentemente ¿Eh? ahora, el infierno religioso es infierno que nos han contado con las calderas de Pedro Botero con ese azuzar las llamas y la leña y todo junto en fin, la verdad la verdad es que cuesta muchísimo trabajo poder creer en él y sobre todo si conocemos un poco la historia del ser humano el ser humano el ser humano, date cuenta que lleva nada más 30.000 años aquí 30.000 años 30.000 años en los que Dios no existía en absoluto es a partir de esos 30.000 años cuando empieza a existir Dios, y hablo de Dios porque es imposible hablar del infierno sin hablar de Dios. Esto, es, esto es, están tan ligados que parecen hermanos y a meses. Esta es la pura verdad. Y entonces, pero hay 2.000 millones de años que este planeta existe que en este planeta hubo otros continentes, ahí estuvo Lemuria, y no me estoy inventando nada, eso es ciencia pura, eso está ahí, eso es demostración exacta, los movimientos que ha habido del planeta, de la división de continentes, etcétera, etcétera, etcétera, o sea que ha habido cantidad, cantidad de tiempos en que el infierno no existía, porque no existía para el hombre tampoco Dios y por lo tanto nadie lo había amenazado con ningún castigo y el hombre, yo creo que aquel hombre debía ser felicísimo felicísimo, era todavía el hombre herbívoro el que vivía en, en, los, en, en los árboles, era vegetariano no se había puesto derecho en, en, en, la, en la tierra y, y bueno, y ahí es donde metió la pata pero, ¿qué le vamos a hacer? hubiera sido mucho mejor que hubiéramos seguido viviendo todos en las copas de los árboles Gracias. Fíjate, nuestra historia en la que nos han contado por la Biblia... ...comienza con que estaba Adán y Eva tan tranquilo por ahí por los árboles... Bueno, nos cuentan... No, no, no nos cuentan esa historia... ...nos cuentan que... ...Adán y Eva fueron hechos de un trozo de barro hombre, esto es digno de agradecer porque a mí me encanta el barro y me encantan los, los objetos de barro y pensar que no se han hecho de barro pues esto es un gran mérito es un gran mérito pero es que se olvidan de muchas cosas si vamos a registrar la historia se han olvidado de Lilith Lilith fue la primera mujer que hubo en este planeta Lilith fue otra cosa Lilith estuvo creada antes que Adán, ahí están las tradiciones concretamente hebraicas, muy anteriores a las, a las eh, historias del cristianismo y, y del catolicismo, etcétera, etcétera. Cuando con, con se construye o se amasa a Adán y Eva, Lilith había ya pasado por aquí, era por lo visto tremendamente maligna tremendamente maligna quizá fue el primer diablo del planeta eso parece ser pero bueno esas son las tradiciones y entonces entonces lo grande lo grande es que hoy día la ciencia ya prácticamente no duda que el hombre el hombre fue pues en un mismo ser hombre y mujer es decir, se autorreproducía ni hubo un momento en que sí y tenemos, y tenemos la explicación la explicación histórica es decir, literaria a Adán se le arranca una costilla para sacar a Eva esto no es más que un símbolo de división de un organismo de un organismo no es otra cosa y la ciencia está llegando ya a esa conclusión evidentemente y de ahí esa atracción que hay mutua irresistible entre hombre y mujer y mujer y hombre es como si nos faltara a ambas partes una parte que es la otra la que está enfrente pero bueno eso no hace al caso del infierno el infierno el infierno nace pues cuando crean el pecado que es el absurdo más grande del mundo o sea que dice que Trabajar y reproduciros como castigo, ¿vale? Pues si hay que reproducirse, hay que amarse, si, si, o hay que realizar el acto del coito a la fuerza para que se reproduzcan. ¿Cómo puede ser pecado eso en ninguno de los aspectos? En absoluto, en absoluto. Pero el infierno, el infierno no es de más ni menos que la herencia de otras culturas anteriores, que creaban el castigo para poder dominar, para poder manejar a la humanidad. Y hay tira culturas muy muy anteriores de las que por desgracia desaparecieron libros que las tenían muy bien explicadas con el incendio en Babilonia, de la, de la gran biblioteca de Babilonia. Hay de Babilonia. De Alejandría. De, de, de Alejandría. De Alejandría yeah. Con la gran biblioteca de Alejandría. Desaparecieron grandes conocimientos de la humanidad. Pero, pero, el infierno que nos cuentan, tiene un origen, tiene un origen. ¿Cuál? En Babilonia. ¿Cómo En era? Babilonia, en Babilonia, hubo un castigo, un castigo a los maleantes es decir pues según el delito según el delito tenían que pasar tenían que cruzar una gran pasarela que había en la que en ambos lados estaba cargada de leña que encendían y tenía que recorrerse según la pena 30 metros 100 metros 400 metros y iban habían unos verdugos que estaban azuzando y levantando las llamas y el castigo era ese si el que le habían puesto la Pero pena ¿el castigo era pasar por esas llamas? por ese no, pasillo. tenía que pasar por una pasarela una en pasarela. la que en los dos lados habían las llamas Ajá. esto es historia pura ¿eh? y le llamaban infierno, la pena del infierno en Babilonia y de ahí viene la imagen del infierno la si el castigo era muy grande no podían llegar al final como es natural porque si eran 200 metros pues el humo, el calor los desvanecía y caían y ardían en las llamas ahora el que tenía pocas pues bueno si tenía que recorrer 20 metros aún se salvaba con alguna quemadura etcétera, etcétera y de ahí recoge el nombre de infierno recoge el nombre de infierno él infierno cristianismo, el catolicismo sobre todo y lo adorna, lo adorna tremendamente con calderas, con historias, con con, con, con cavidades dentro de, de, de, de ese infierno donde los castigos son diferentes según han sido de la scivia según han sido de gula según han sido, pero todo eso ya es una gran fantasía, es decir el infierno no existe más que dentro de uno Espera, no, te, me, no te gran... me adelantes porque te iba a preguntar el Papa recientemente ha dicho que el infierno no existía tal y como lo habían contado que era otra cosa evidentemente por fin están rectificando más vale tarde que nunca más vale tarde que nunca han rectificado lo del infierno han rectificado pues la, la condena de, de, de la inquisición han rectificado que Lutero el pobre hombre tenía razón y se equivocó la iglesia matándolo y así sucesivamente una serie de, de equivocaciones de las que han hecho desde el principio hasta el final la historia sangrienta de la iglesia es verdaderamente aterradora verdaderamente aterradora bien, pero eso quiere decir otra cosa es lo que yo estoy apuntando el peor infierno es el que hay dentro de uno hubo un gran personaje Teilhard de Sardin, jesuita expulsado de la orden a divinis eh, porque las teorías de él era un gran científico era médico era, había tenido, estudiado varias carreras pero detrás del estudio del, del hombre y, el, y él quiso explicar dentro del mundo de la teología quiso explicar, explicar lo que era el cielo y el infierno lo que iba a suponer y tiene una explicación tremendamente lógica porque, porque en este universo en el que estamos y que estamos conociendo conociendo ahora muchísimas cosas insospechadas que este universo no es el único hay una serie de universos entrelazados en los agujeros negros, los cuásars son la comunicación, el paso a otras a otro tipo de, de, de, de leyes y de vida y, y, y de materia, etcétera, etcétera es, hay, no, no se ha llegado todavía a penetrar para saber lo que es un agujero negro pues bien, este padre el, el, el, sí, el Lard sí. de Chardin dijo que todo es energía, evidentemente no es que descubriera nada todo en el universo es energía cósmica todo, nosotros somos energía cósmica la madera es energía cósmica todo eso, se, hoy día no hay problema ni para, ni para poder dudarlo, con coger un trocito de madera y ponerlo dentro de la, cam, de la, de la máquina de la cámara Kirlan ¿eh? que saca la fotografía de la energía de la madera veremos toda la energía en la fotografía del borde de la madera ya no hablo de los minerales ya no hablo de, de los animales de la mano nuestra puesta en la máquina Kirlan es decir, eso ya es ciencia pura somos energía y la energía, hoy por hoy al menos, al menos ni se crea, ni se destruye la energía muta, cambia se puede cambiar lo tenemos en nuestro contorno, pues a cada momento la energía eléctrica puede estar dándonos luz, la energía eléctrica puede estar dando calor en una estufa, la energía eléctrica puede estar dando hielo frío en, en una nevera, pues la energía del ser humano es, es posible, de, no de manipularla, sino de enriquecerla o de empobrecerla. Es lógico. Y eso es el concepto de infierno que tú tienes. Dependiendo de lo que hagamos, podemos llevar el infierno dentro de es nosotros. Es que la muerte no existe en el universo. En el universo no muere nada. Nosotros cambiamos, mutamos, ya. nada más. Nuestra energía se marcha. ¿a dónde? ¿a qué? fuera de fantasías, de infiernos, de esto y de lo demás allá como el hecho de Taylor de Serdén el que ha enriquecido aquí su energía el que ha hecho de su vida no un infierno sino, hablando en sentido figurado pues un cielo, una paz, una tranquilidad porque ha obrado en conciencia siempre porque ha defendido lo justo porque ha, ha sido un, un gran pues, aportador al, al, ...a los semejantes, etcétera... ...este ha ido enriqueciendo su energía... ...y Taylor de Chardin decía... ...decía la cosa más hermosa del mundo... ...nuestra energía... ...sólo la enriquecemos... ...con el conocimiento... ...y el amor... ...pero el amor... ...total... ...el amor a los animales... ...el amor a las plantas... ...el, el amor al próximo... ...el amor a las mujeres que no es necesario ni que sea tu mujer, ni que sea tu esposa, ni farrapo de gaita, esta es la pura verdad, el amor, el amor, eso, y, y el, conocimiento, el conocimiento enriquecen esa energía, y ahí estará, cuando esa energía se desprende de ti, si va empobrecida, si va empobrecida, pasará a un lugar inferior, porque no tiene fuerza ni riqueza para estar en un lugar superior en donde sea y como sea, que él no se mete ya en ese asunto, pero el que ha sabido amar, el que ha sabido defender al prójimo, el que, el que se ha entregado, el que ha adquirido conocimientos, va enriquecido, y eso va a ocupar un lugar exactamente mejor, y el infierno es el que llevará dentro cada uno, el infierno la gloria ese enriquecimiento o empobrecimiento y todas las calderas de Pedro Botero son el elemento más burdo más burdo que ha podido tener la humanidad hacer que las personas se rijan por el miedo por el temor al castigo es reconocer de inmediato de inmediato una una gran deficiencia del ser humano que no debe de obrar ni por miedos ni por premios sino única y exclusivamente por cons... no digo conciencia que las conciencias se amoldean y se hacen a la manera de cada uno la conciencia del rico la conciencia del poderoso ya. todo eso no conciencia que es muy distinto conciencia tengo que cortarle porque se nos termina el tiempo eh, un consejo para la noche de San Juan un consejo para la noche de San Juan hombre, pues el consejo de la noche de San Juan pues es la mejor noche para los enamorados la mejor noche para los enamorados que salten juntos la hoguera que se den un abrazo que después del abrazo pues se den otras cosas y esto es lo más hermoso del mundo eso no no podemos no podemos negarlo es, es la pura verdad es la ley de la vida es la ley de la vida eh no, no podemos ir contra nuestra naturaleza, porque el ir contra nuestra naturaleza está empobreciendo nuestra energía. Esta es la pura verdad. Tenemos que despedirte, pedir a los compañeros de Beladón, a los músicos que están en esta noche con nosotros, que se vayan preparando, que vamos a, a escuchar un nuevo tema de ellos. Y en un momento vamos a hablar de una piedra que hay por aquí, una piedra curiosa, y además os vamos a contar algunos consejos y la invitación a que estéis en esas hogueras de San Juan. Eh, José María, gracias, como siempre. Gracias a vosotros. Gracias, maestro. Por haber tenido la paciencia de escucharme. Es siempre un placer estar contigo, espero volver a verte. Y si podemos, mañana estamos en ese museo Muy de Oleiro. Oh, eh, simplemente... Para la gente que no lo conoce, el Museo Oleiro, Santa Cruz. Sí. Preguntar por el Museo de José María Caideda. Nada, entrada nada. Entrada libre, y gratuita, no hay que pagar nada. No hay que pagar nada. Y podréis ver esas plumas de Los Ángeles y ese montón de cosas curiosas que tiene ahí. Como siempre, un placer estar contigo. Maestro, gracias. Nada, gracias. Omar.